Polissona FM Música Mi nombre es analía Puentes, soy actriz, nací en Uruguay y hace siete años que vivo en Barcelona. Y en este momento me encuentro en Valdemosa, este lugar maravilloso que me trae todos los años aquí desde muy niña. Este lugar que me inspiró a hacer mi nuevo espectáculo llamado George Sand, Mi vida es la vuestra que se va a presentar este viernes 23 de julio a las 22:30 horas en la Cartuja de Valdemosa. Este espectáculo bueno, fue una inspiración muy muy grande de de mis raíces aquí. Mis abuelos, Catalina Estradas y Juan Torres, son de aquí, de este pueblo, y, y fueron emigrados a, a, a Uruguay y nunca perdieron este puente, esta conexión con Mallorca y Uruguay. Y mi abuela eh, tenía en su biblioteca eh, los libros Un invierno Mallorca y Historia de mi vida, libros de George Sand, Y, y a partir de ahí y a partir de que hace unos años vine y entré a la cartuja y y sentí el, el llamado de hacer este, este espectáculo de encarnar a esta mujer tan tan maravillosa y tan eh, referente e inspiradora para, para mí eh, no sólo por ser una de las primeras defensoras en los derechos de la mujer la igualdad de género en los derechos del pueblo eh, sino por seguir su camino como artista, como eh, confiando y, y, y luchando por, por su propia libertad y por su propio eh, deseo que era ser escritora. toda esa inspiración me llevó a crear este este espectáculo eh, acompañada por la pianista Elke San José eh, que es una pianista increíble ca catalana que, que bueno me acompaña con, con temas de Chopin y con improvisaciones también eh, y, y recreamos eh, parte de lo que fue también Eh, su historia allí en los pasillos de la cartuja este trabajo nos llevó más de un año de, de proceso creativo eh, nos agarró el año pasado en plena pandemia y, y bueno con todo lo que lo que ello implica atravesando todos los obstáculos y como dice George Sand atravesando todas las espinas de la vida. Y, y muy apoyadas por, por la fuerza de la familia y por esta alma de los abuelos. Eh, George Sand tiene también una frase muy bonita que es No olvidéis a vuestros muertos. Y, y, de, y de, todo, de toda esa, esa energía nos hemos nutrido para que esto saliera adelante. Una anécdota muy linda es que en diciembre del año pasado con el dramaturgo Camilo Zafora vinimos a una semana a la casa donde nació mi abuela a escribir y, y, a, y a seguir creando y fue fue un momento muy muy hermoso porque vivimos lo que fue un invierno caminando eh, yendo a la cartuja con ese frío helado que contaba en sus libros eh, y, y bueno y también eso lo pudimos plasmar en, en, en palabras. La dirección de esta obra está a cargo de Jessica Walker. La dramaturgia es de Camilo Zafora, con mi colaboración. Y el piano está a cargo de Elke San José. Y la producción de la obra es de la compañía catalana Versus Teatre. Eh, estuvimos haciendo 27 funciones antes de venir aquí en temporada en el Teatre Gaudí de Barcelona y nos ha ido muy bien, por fortuna, y bueno, solo decirles que tenemos muchas ganas de, de compartir con vosotros eh, este, este trabajo que hemos hecho con tanto cariño, eh, la obra tiene, tiene disciplina, tiene alma, tiene corazón, tiene, tiene trabajo y tiene ganas de de, que, de ser compartida. Así que están eh, todas y todos invitados este este viernes a La Cartuja de Valdemosa a revivir un, un pedacito de la historia de, de George y de Chopin y las entradas son con invitación se pueden conseguir en la oficina de turismo del, del ayuntamiento de, de valdemosa eh, es, tengo la información de que quedan muy poquitas invitaciones y en el caso de que nos podamos no nos podamos ver allí en septiembre vamos a tener la oportunidad de estar en la sala sanssa el 17, 18 y 19 de septiembre vamos a estar en esta sala que también nos, nos ha acogido el año pasado con mi otro espectáculo María Antonieta Polissona FM